Lo van dio convoca. convoca. Destinado, Destinado a ser parte, ser parte de, la de la construcción. Antes fue punto, antes fue reunión punto de, de reunión de flacos Lugar, Lugar botellas de botellas piedras rotas. y botellas rotas y botellas De cáscaras infinitas y besos robados y en De cáscaras y besos sombras. robados en sombra. escenario de juegos. escenario de juegos. Ahora hagámoslo con la palabra. Ahora hagámoslo con la Construir palabra. Construir un mundo sobre otro Construir mundo. Construir un mundo porque sobre otro mundo. Porque todo fue creación. Porque todo fue creación antes de la construcción. Mi corazón me recuerda que he de por el tiempo que se ha ido, por el que se va.